A nuestra radio Puente Alto para hablar sobre el desarrollo, la provincia de Cordillera, Puente Alto en general, etc.、Eh, la persona que nos visita el día de hoy se llama Milenca Caballero Verduga, Verdugo, candidata a consejero regional, consejera regional. Apoyado por e l Partido Socialista y es una persona que vive en Casas Viejas, es una persona microempresaria independiente, presidenta del Partido Socialista en Puente Alto y milita de la Juventud Socialista desde los 13 años en adelante. Hoy la conoceremos un poquito más acá en la radio,、eh, intentaremos conocer de fondo cuál es su mirada, su visión y la pregunta que muchos se hacen y, y se plantean: ¿qué hace un consejero regional?、Eh, ¿A qué se.? Dedica, etcétera. Bueno, conversemos con Milenka que está en el número 2. Milenka, por favor, acércate al micrófono. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo e s t á Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un agrado tenerla acá. Cuénteme. Yo hoy,、eh, he hablado un poquito de usted brevemente. ¿Nos podría hablar de.?、Eh, bueno, una reseña más o menos.、Eh, soy casada, soy de la comuna, vivo en esta comuna y hago vida laboral en esta comuna.、Eh, soy matemecina. Eh, soy de los 13 años dirigente del Partido Socialista y en estos minutos estoy en receso, pero soy la presidenta actual del Partido de la Comuna. Los el... Cores. Core. ¿Qué, ¿Qué hace... son los Cores? Que es la pregunta、core? que todo el mundo hace. ¿Qué son Cores?、No、sé. Antiguamente los Cores existían, pero existían porque en forma designada. Los Cores hace dos años, esta es la segunda elección hace la vez pasada y esta, que van a ser elegidos en forma、eh, ciudadana. Los cores son lo, para que la gente lo entienda, es lo mismo que hacen los concejales con el alcalde, pero los consejeros regionales funcionan desde la intendencia con el señor intendente. ¿Cuáles son las principales、eh, fortalezas de los cores para, la, para el distrito? Porque no solo Puente Alto, es Pirqui, San José de Maipo. ¿Ya? Además. ¿La Florida no? No, el distrito nuestro es Puente Alto, Pirqui, San José. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que hacemos en el fondo?、Eh, la, la, la pega que se hace es. Eh, asignar, trabajar con los municipios para priorizar obras en la comuna, financiar y conseguir los recursos desde el gobierno regional.、Eh, muchas de las obras que hay en Puente Alto vienen financiadas desde el gobierno regional y el municipio administra o pone una cantidad、eh, menor en dinero para poderlas terminar o funcionar. Por ejemplo, no sé, el tema de las, las alarmas comunitarias, el tema de los tachitos de las basuras, el tema de la reparación y funcionamiento del CEFAN en Vista Hermosa, la ampliación de los CEFAN en otras partes de Puente Alto, el CRS que está ahora actualmente que está funcionando en un periodo de marcha blanca, que funciona en camino abajo de Mena, frente al cementerio abajo de Mena. Que, es una, que en realidad es casi una clínica, bueno, no le impidía nada a ninguna clínica particular.、Eh, esas cosas vienen y esas obras vienen financiadas desde el gobierno regional. Mucho de, de lo que significa la pavimentación en la comuna, iluminación, el ataque a la delincuencia y otras cosas como deporte, cultura, vienen financiadas desde el gobierno regional. Por eso, es que para la gente、eh, de Puente Alto, Pirque y San José, es importante que se vote lo que es un CORE. La gente vota presidente, vota diputado y al tercer voto se aburrió, no votó nada y se fue. No, nosotros tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser responsables. Nosotros necesitamos cores que estén en el distrito y que hagan el trabajo que se necesita hacer en este distrito. Ahora,、eh, ¿qué la motiva a, ser, a postularse? ¿Qué la motiva? Sabes que、eh, tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una convicción de vida. Yo he sido una luchadora incansable desde los 13 años y la verdad es que nunca había estado en ninguna elección popular. Sin embargo, siempre apoyé a muchos candidatos que pasaron por esta comuna.、Eh, no sé, por ejemplo, e l i s a b e l Allende, Jaime Esteves, don Sergio Rubilá, la señora Silvia. Siempre estuve apoyando desde detrás, en segunda y en tercera línea. Porque tengo la convicción de vida de que hace, hace socialismo todos los días. Porque nací en c u n a de socialistas, por lo tanto es mi forma de vivir día a día. Y yo de verdad creo que para la comuna todo lo que llegue y lo que se pueda、eh, generar para beneficio de la gente de, comuna, de esta comuna es beneficio también para mí, porque yo vivo acá. Yo sé lo que es andar en la calle a o s c u r a yo sé lo que es tener que esperar la locomoción entre dos horas. Tengo claras las cosas que han pasado y como ha pasado en Puente Alto, como ha sido la historia de Puente Alto. Yo soy parte de la historia de Puente Alto, yo la he vivido, no soy de afuera, no me la han contado.、Todavía、y eso me motiva o sea. también a, a querer seguir avanzando. Yo quiero que mi comuna sea, que esté mejor, que la gente de mi comuna tenga los beneficios, que además por lo demás. Los beneficios que uno puede entregarle a la comunidad, tanto a las organizaciones sociales y que, la, y que el municipio pueda hacer alguna labor acá, no tiene que ver con que uno se lo regale por gusto, tiene que ver con que son derechos de las personas de tener estas actividades. Y eso me motiva. Esa es su es motivación. ¿Sí? Eh, Luchar y seguir avanzando. ¿En qué aspectos, siendo elegida hipotéticamente consejera regional, ...te Gustaría aportar el desarrollo de, nuestra, de nuestro puente alto, ya que estamos en este territorio? Mira, la verdad es que、eh, en términos macro,、eh, eso se ve a medida de que el municipio se va priorizando obras, pero hay cosas que han ido quedando pendientes en el tiempo y, y que han quedado olvidadas. Por ejemplo, en este sector que nosotros tanto hablamos de todo lo que es potenciar el turismo para el sector de San José de Maipo, ¿Ya?、Eh, no sé si ustedes saben que todo el sector de Vizcacha, por ejemplo, da tantos años. No tiene alcantarillado. Sin embargo, los villorrios nuevos que existen arriba, que son casas bastante más caras de las casas normales que hay en Puente Alto, tienen alcantarillado. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué subiendo al cerro hay villas que tienen este beneficio y este servicio? Y la gente más humilde de nuestra comuna, que es el portal hacia lo que es el turismo de San José, no lo tiene. A 25 años todavía no tienen esta solución. Es un tema de dinero, yo creo. Eh. Un tema、sí. de dinero, un tema de oportunidades, un tema probablemente porque los beneficiarios son muy pocos. Pero esos beneficiarios、eh, les cambia la vida si tú les pones alcantarillado. Y les cambia la vida también en beneficio de la gente que hace turismo hacia San José de m a i p o c o s a y como esa, pero、claro. hay muchas otras más. Pero lo importante y en, en, en lo principal. Lo que yo he visto ahora que he andado en, en la comuna recorriendo, la verdad es que a mí hay una cosa que me tiene sorprendida.、Cuéntanos. Puente Alto es tan grande que nada es suficiente, todo va a ser poco. Pero las organizaciones sociales en la comuna. Hay muchas que están absolutamente en la indefensión porque no están vigentes, porque no tienen asesoramiento para poder ayudar.、Eh, muchos adultos mayores no saben lo que es, cómo manejar un computador, no saben cómo postular proyectos, y la verdad es que ese es un ámbito que a mí me interesa. Nosotros no le estamos regalando a las organizaciones sociales nada. Es un derecho de las organizaciones sociales que puedan postular los proyectos que tiene la, la Presidencia de la República a través de los diferentes órganos que existen para esto. Y la verdad es que、eh, yo quiero que esta gente de la comuna tenga la posibilidad de hacerlo, que tenga posibilidad de desarrollarse, de hacer cosas que les i n t e r e s a porque mientras más activa la gente se mantenga, su calidad de vida va a ser mejor. ¿Cuál ha sido su relación con las juntas de vecinos, hogares de adultos mayores, las fuerzas vivas de la comunidad? Mira, la verdad es que yo en general no es de hoy que ando recorriendo Puente Alto. Eh, llevo muchos años teniendo conexión con diferentes organizaciones, juntas de vecinos, adultos mayores, etc.、Eh, y la verdad es que、no、lo he, siempre lo he hecho en forma anónima, siempre he, hecho, he ayudado en forma anónima. Nunca me había preocupado de que la gente me ubicara más bien por el nombre, ¿no? Mucha gente me ubica por la cara y se acerca a mí y me saluda que estuviste no sé qué hace, dos años, tres años, un año, pero, pero en realidad nunca me había preocupado, nunca lo había mirado como. Pensando en el futuro de ser candidata. No. Yo, y tengo mucha relación con a l t a gente en realidad. Me, me siento orgullosa de Puente Alto porque donde he ido y agradecía enormemente porque esto ha sido un aprendizaje que, y con el cariño que me han recibido, que la verdad yo no lo esperaba. Así que feliz, feliz. Yo creo que no, está, no ha estado mal el trabajo que se ha hecho. Entonces podríamos hablar que tu motivación es tratar de mejorar, potenciar lo que se ha hecho. Y al mismo tiempo aportar en esos aspectos que me estabas comentando, dando por ejemplo el, el tema del alcantarillado. Pero no, no, nos, queda, nos queda una pregunta, y de hecho aquí me la envían. ¿eh? Quiero saludar a Paola González, que está en sintonía. Pocos conocemos lo que hace un consejero regional, y entre tantos candidatos, ¿qué haría la diferencia para votar por usted o apoyarla? Lo que pasa es que todos somos. Uno, yo no, puedo, no parto, de... Ya, yo parto de la relación de que toda. Candidato que tiene intención de ser autoridad lo hace por un, una motivación de beneficio hacia la comunidad.、Claro. Yo no voy a decir por qué no votar, yo sí te puedo decir por qué yo quiero salir y por qué quiero estar, porque creo que primero tengo las potencialidades para hacerlo, conozco los temas que afectan a mi comuna, yo sí creo en la participación. Soy respetuosa de todos los perfiles de todos los candidatos, porque cada uno dentro de lo, de lo suyo es digno de respeto.、Eh, no voy a desprestigiar ni a, a nadie. Soy una persona absolutamente ligada al mundo católico, por lo tanto parto de cualquier relación desde el respeto. Pero creo que、eh, son las ganas, es、eh, la pasión que tú le pones, porque tú estás todo el día acá, porque yo no voy a cumplir horario, porque yo juego a local, porque soy mujer, porque sé lo que significa estar. En una casa donde tiene diferentes problemas, desde temas de infancia hasta temas de adultos mayores, porque vivo como muchos de los que estamos en Puente Alto, de repente congestionados,、eh, eh, aburridos del tema de la delincuencia. Yo creo que todo el mundo sabe esas cosas, pero la motivación para hacerlo es que, como uno vive acá, Los cambios que tú puedes hacer van a ser en beneficio de la gente con la que tú te has criado, con la que tú has estado, con la que tú te juntas en el supermercado, con la que tú te topas en el colegio. Distinto es cuando alguien viene de afuera y cumple un horario y se va, porque después llega a su casa en otra comuna donde las cosas y las condiciones son distintas a vivir en Puente Alto.、Eh, esas son como las grandes cosas que de verdad yo creo que la gente tiene que aprender. No es fácil enfrentarte a los candidatos cobres que hay. Yo soy primera vez candidata.、Eh, hay cores acá en la comuna que llevan 12 años,、eh, hay o t r o que llevan 4. Y la verdad es que ellos, por, por razones obvias, por el manejo que significa la información y todo, tienen mucho más experiencia.、Eh, pero yo creo que uno tiene derecho también a soñar. Y esto es una apuesta.、Eh, lo que yo hago es una invitación. Yo no vengo a ofrecer nada, no existe una fórmula mágica. Yo vengo a hacer una invitación a soñar. Y a soñar que sí podemos seguir avanzando, que sí podemos seguir teniendo relaciones humanas, que es lo que a mí me preocupa,、eh, tener cariño por la gente y, y no a tomarlo como una obligación.、Eh, Puente Alto es tan grande y nada de lo que tú puedas hacer acá desde un municipio va a ser suficiente. Yo me、sí. encontraba con una cantidad de gente increíble que está en un absoluto abandono y de verdad que esas cuestiones te llegan. Y yo quiero, a mi comuna, yo quiero a mi comuna, yo quiero a la gente con la que comparto. m i l e n k a ha sido un gusto verte conocido, esperamos que te vaya muy bien. Nosotros <coughs> no podemos decir vota por, pero sí te pueden apoyar. ¿Dónde la gente te puede apoyar en la papeleta? Mira, para toda la gente que me está escuchando, yo quiero solamente terminar diciendo dos cosas: no da lo mismo que en, salga en las próximas elecciones. Quiero que sepan, chicos, yo creo en la participación, creo en un Chile mejor, creo en un Chile igualitario, inclusivo, de respeto. Por lo tanto, creo en las transformaciones que estamos comenzando.、Eh, mi nombre es m i l e n k a Caballero, soy candidata a Core, mi número es el 125.、Eh, voy en la lista de la ex nueva mayoría, pero tengo mi candidato a presidente, que es Guille, y tengo mi candidato a diputado, que es Osvaldo Andrade. Los invito a seguir soñando. Yo sé que cuesta, yo sé que mucho en términos políticos la gente se, se, se queda con la mala imagen de lo que son los medios, de muchas cosas que van quedando en el pasado, cosas buenas que se han hecho y las cosas malas son las que más duran en la memoria de la gente, en la memoria colectiva. Pero Puente Alto se merece gente que de verdad quiera esta comuna. Y yo los invito a seguir soñando, los invito a seguir participando. Y de verdad, ojalá y con todo el corazón, si quieren apoyarme ese día, acuérdense de mí. Mi nombre es m i l e n k a y soy el número 125. Y si no quieren votar por mí, no importa. Las bendiciones van a ser las mismas. Sigan, pero vayan ese día a votar. Porque cuando lo peor que nos puede pasar a un país es que nosotros no participemos. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Tengan lindo día. Muchas,、éxito. Muchas gracias. Ahí estaba Milenka, caballero verdugo, candidata a consejero regional. Vamos a la música, luego más invitados.